lunes se lanzó por segundo año consecutivo el curso de, de enfermería e con la diferencia que este año articula lo que es la técnicatura en tres años salen con el título de técnico en enfermería que y a su vez puede n seguir la licenciatura y en esta oportunidad l o hicimos en conjunto con el municipio de la barrilla o sea que estamos muy contentos porque hoy ya hay 40 alumnos que usan、eh, ha sido interesante es、eh, bueno, Qué、interesante te diría que ha habido 120 inscriptos para una un cupo de 40 o sea que lamentablemente hemos tenido que dejar mucha gente afuera pero bueno es lo que marca la, la escuela superior、eh, bueno permanentemente se dice que está a los enfermeros hay posibilidad de que bueno、eh, se vayan formando Bueno, esta es una de las posibilidades. Y este convenio que hicimos con el municipio, que es por dos años, el año que viene ya、eh, se estaría lanzando de vuelta el curso de auxiliares, y no solamente eso, sino que en conversaciones que hemos tenido con el intendente, es muy probable que el año que viene también traigamos lo que es la profesionalización de los auxiliares. Bueno, era lo que nos contaba Mansur respecto a esta escuela de enfermería.